Bueno, acá con muchísimo gusto estamos en este día eh, miércoles de la Semana de Turismo o Santa, dirás vos cómo le dicen en Brasil, Plinio, eh, recibiéndote en un Montevideo que en este momento está de cielo celeste, de sol, hace un rato estaba lloviendo, pero bueno, vos nos dirás cómo está Brasil en una fecha como esta, cuánto pesa que sea Semana Santa o de Turismo. A ver, espérate, que ahí. No ahí, ahora sí. Buen día Ángeles, buen día Emiliano, buen día Hernán. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Aquí estamos también. Abril y mayo son los meses más bonitos aquí, ¿no? Como decía, conversaba con Blanca ahora en el bastidor, ni caliente ni frío, siempre con una luminosidad bonita. Entonces estamos ahí en la Semana Santa. Bueno, bueno. Vamos empezando con los temas que están marcados y si te parece aumentamos, eh, em, empezamos por eh, esto que le pasó a, a Bolsonaro que estaba internado, no sé si sigue internado, eh, con algunos problemas de urgencia en su salud. Sí, bueno, la, la, la gran el, toda la política brasileña este año queda centrada en... en torno del problema de la amnistía de los golpistas del 8 de enero y la prisión de Bolsonaro. Entonces hay montones de problemas, el mundo se está hundiendo, hay problemas de miseria, hay problemas de costo de vida, pero lo que se discute es la prisión de Bolsonaro, la amnistía de los golpistas. Bueno, Bolsonaro fue operado, tuvo una operación larga, 12 horas de operación, Es la sexta operación que hacen en, en el intestino. Todo esto es resultado del, del cuchillazo que recibió en la, en la guata, ¿no? Sí. Y bueno, pero salió bien. Ayer estaba caminando, sorri, sorriente. Son, o sea, yo creo que desde el punto de vista físico, Bolsonaro va bien, ¿no? Claro. Pero cuando entra en la mesa, él hace una gran alaraca siempre. No, puedo morir, pero bueno. Entonces, él... Antes de entrar en la, en la operación, hizo un apelo para que eh, votaran la amnistía de los presos por el motín del 8 de enero. Bueno, y el hecho es que los diputados lograron el número de firmas suficiente para acelerar el proceso de apreciación de la ley. Entonces, no hay más que pasar por ninguna comisión, tiene que ir directo a plenario a votar. Y esto, entonces, aumenta la presión para ver si, si el, el presidente de la Cámara de Diputados va o no poner esto en votación. Claro. Lo curioso es que entre los votos a favor de la amnistía hay, si no estoy eh, engañado, más o menos 70, 80 diputados de la base de Lula, Ajá. <ríe> lo que muestra el poco control que tiene Lula de su propia base. Bueno, pero esto es una noticia, va a repetir, es un poco, digamos, no es muy creativo porque esto es el tema único que, que se discute aquí en Brasil, si Bolsonaro será preso o no, para él votar la amnistía, en la ley de la amnistía ya hay una cláusula que lo libra, que lo amnistía antes de ser condenado, entonces ese es un, su interés directo, pero bueno, esto es un... Eh, Va, va, seguiremos discutiendo sí. esta novela en las próximas semanas. Sí. Es el tema excluyente que viene ya hace semanas, Plinio, ¿no? en, en, en el tapete, digamos, de la política allí en Brasil. Esta cuestión que tiene que ver con eh, la prisión o no y la, la ley de amnistía que está pidiendo Bolsonaro que, que aprueben. Eh, ¿quién, quién, ¿Quiénes son los actores, digamos? para saber cómo se posicionan antes de pasar a los otros temas que tenemos cómo se posicionan los distintos actores políticos en el parlamento, en Brasil y demás sobre este tema digamos, quiénes pueden hacer una, una oposición firme a este proyecto mira, quién podría porque la política brasileña Emiliano, ella está en el momento muy concentrada en las instituciones uh -huh. en el parlamento ¿no? la izquierda no tiene calle Y la derecha tiene un poco de calle, cada vez menos, pero tiene y usa la calle para presionar los diputados. Entonces, en el juego del Congreso, el que tiene fuerza es Lula, que podría por, por lo menos disciplinar su base parlamentaria para que no votara la amnistía de Bolsonaro. Pero lo que se nota es que la base parlamentaria de Lula es muy fluida, Entonces queda siempre arriba, de, de, de, no, siempre en la línea de frontera entre Lula y Bolsonaro, porque además ellos todos se vieron Bolsonaro muy bien durante el gobierno de Bolsonaro. Entonces, como el gobierno está desgastado, la elección se aproxima, ellos no saben, ellos imaginan que Lula no le irá bien en las elecciones, entonces ellos ya quieren hacer un aceno para Bolsonaro. entonces ¿quién podría? para responder tu cuestión directa ¿quién podría hacer la diferencia? es Lula pero para eso él tendría que eh, entrar en el juego y, y medir su fuerza real en relación a su base parlamentaria claro. y yo creo que él tiene miedo de esto entonces claro. claro que debe estar actuando en los bastidores pero no se posiciona abiertamente sobre esto y es una una señal clara de la debilidad de Lula, que así como yo lo percibo, toda la política brasileña está viendo que Lula no, no se mete en el juego, se esconde del juego. Oh, tremendo. Eh, un, otro de los temas que teníamos contigo eh, es esta, esto que está sucediendo en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados con un representante del PSOL, Que capaz que conviene que nos recuerdes quién es Glauber Braga y, y por qué es que está en la Comisión de Ética bueno, sí esta es una noticia que parece parroquial pero tiene sí una importancia un poco mayor Glauber ¿no? Braga es un diputado de Río de Janeiro por el psol es un hombre de la izquierda del psol y tal vez sea uno de los diputados más de izquierda de todo el Parlamento brasileño Es un hombre muy íntegro, como son los diputados de izquierda, y, y muy combativo. Bueno, este señor fue eh, denunciado por, por violación del decoro parlamentar a, a la Comisión. ¿Por qué? A la Comisión Porque de la Ética. Dijiste. Derecha, a la Comisión de Ética de, de, del Parlamento, ¿no? de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la ultraderecha le hizo una emboscada no? Contrató un provocador para ir a, a, a, a, a agredirlo ¿no? Y la agresión máxima Él estaba con la con la mamá uh, que tenía Alzheimer muriendo Entonces el tipo viene y denuncia a la mamá Que también era política Como corrupta Resulta que, que Glauber Le da un puntapié en el, en el trasero a este señor. Pero nada fuerte, ¿no? Claro, No, claro. No, no, creo que tuvo dolor de Pero la derecha es una gran alaraca para decir, no, rompió el decoro parlamentario. Bueno, y en realidad aprovecharon esto para eh, ac acurralar a Glauber Braga. Bueno, eh, esto fue entonces a la comisión. El relator votó que él debería ser, su mandato tenía que ser revogado y esto fue aprobado en la Comisión de Ética. Detalle, el relator es un sobrino de Antonio Carlos Magalhães, que fue gobernador de Bahía, un, un gran oligarca, un coronel de la política brasileña, corrupto, observó la dictadura hasta donde pudo. Bueno, el relator le dio un, un, a un tiempo atrás... un puñetazo en la cara de un periodista que hizo una... lanzó un libro sobre el senador. Entonces, el tipo que dijo, mira, esto es inaceptable, es uno, es un conocido agresivo de, del Congreso, o sea, es un desplante. no hay es, es una demostración de fuerza de la derecha para decir, mira, aquí la crítica fuerte no cabe. Bueno, con esto, el proceso de Glauber va a plenario. ¿verdad? ¿Y eh, en el, ¿por, qué, por qué tanta rabia con, con Glauber? ¿no? Porque Glauber en el Congreso denunció lo que nosotros llamamos de presupuesto secreto, que son verbas públicas que los diputados pueden atribuir, pero son secretas. O sea, nunca, sabe, nunca se sabe de dónde, de, quién, quién hizo, ni para dónde va. entonces es una fuente de corrupción así monumental y esto ya es un lío constitucional hay una pelea del parlamento con el supremo con la justicia para ver si esto se puede hacer o no y, y Glauber era dentro del congreso el que denunciaba entonces la gente quedaba muy irritada con Glauber pero para allá de esto Glauber es un hombre independiente eh, no tiene una política más independiente en relación al gobierno Lula Y por lo tanto, él quedó una persona incómoda. Y entonces el presidente del, del, de la Cámara de Diputados, el todopoderoso Artur Lira, que ahora está invitado para ser del Ministerio de Lula, a, tomó el, el caso de Glauber como cuestión personal y, le, y dijo, mira, nosotros lo vamos a echar. Y entonces negoció poder para echarlo, y en eso está. Bueno, Glauber reaccionó eh, haciendo huelga de hambre. Está a seis, siete días eh, dentro del Congreso en huelga de hambre. ¿Sigue ahora el, haciendo? Lula. Sigue, sigue ahora. Uh -huh. ¿no? Hablé con él eh, hace unos dos días. Ya está bien débil, ya está, digamos, difícil uh -huh. la situación personal de él. Eh, Lula hace como si el problema no fuera de él. Se hace el loco, como se decía en, sí. en En, el, en Chile, no sé si esto acá aplica. también se hace se loco, hace loco sí. el PT se mueve de manera digamos, para no pasar vergüenza, se mueve un poco pero muy poco eh, lo que está en cuestión Emiliano, es la amplitud de la democracia brasileña, lo que la ultraderecha quiere decir es dos, son dos cosas, primero, aquí el juego lo, lo hacemos nosotros y no hay voz de contrapunto todos tienen que encuadrarse y comportarse uno dos hay el diputado que está acusado de haber mandado matar a Marielly Franco que es Chiquinho Brazão que está preso también está condenado por el Consejo de Ética entonces la ultraderecha dijo nosotros vamos a votar los dos en el mismo día uno nuestro y uno de ustedes van a tener que pagar es una demostración en realidad de fuerza, pero que tiene implicaciones, ¿cuál es la implicación? la democracia se va estrechando, porque si revogan el mandato de un diputado muy bien votado y muy importante aquí en la política brasileña, por nada, bueno entonces ya todo es posible este es el caso de Glauber es bueno que salga en el exterior para que hay, ha, haya algún desgaste en esto todo, si no las cosas pasan y es como si no sí. hubiera pasado nada bien Plinio y también además de este de este tema que es muy importante y también será bueno eh, actualizar esta situación eh, permanentemente no y, y más sabiendo sí. que se encuentra él en, en huelga de hambre no eh, pero eh, continúa también las repercusiones en Brasil y, y en toda América Latina de las medidas Y el, plan, y el plan de Trump, eh, ¿cómo, ¿cómo está afectando a en, en la economía y en la política brasileña esta situación? Bueno, ¿cuál es el plan de Trump? ¿No? El plan de Trump es hacer una, una globalización unilateral. Se abandona el multilateralismo ¿no? y va para el unilateralismo. Mm. ya El plan, en última instancia, es retirar China, desintegrar China del sistema capitalista mundial. O sea, es una, una un cambio de política sí. muy radical. No que quiere competencia. Muy no quiere, no <ríe> quiere competencia en los servicios donde Estados Unidos todavía está fuerte, mm. pero no quiere competencia en los manufacturados ¿Sí? donde él pierde. Entonces... No. Necesitan reindustrializar. Yo leí el plan del secretario de Política Económica. El objetivo es, en última instancia, isolar a China y guerrear con China. Pero para esto ellos dicen, necesitamos industria mínima para tener autosuficiencia bélica. Y para esto, entonces, ellos hacen un plan que es un plan totalmente arbitrario, donde se pretende... negociar país a país las condiciones sí. de comercio, de tasas de cambio, de inversiones internacionales, de presupuesto de guerra eh, y, eh, y de importaciones. O sea, ¿Es real es que Estados Unidos muy... perdió industria, Plinio, a lo largo de los años? ¿Es real que, que ha perdido industria? Es muy real que ha es perdido muy real. industria. Es también muy real que el plan de reindustrializar no va a funcionar porque la industria hoy es una industria transnacional. La escala mínima es superior aún a la economía norteamericana, que es la claro. mayor economía del mundo. Entonces, este plan de volver, de achicarlas, ¿no? de entrujar las fuerzas productivas, es un plan, de mi punto de vista, muy problemático. Pero... Cuál es la, la, lo que va a ser la, la idea de Estados Unidos es dividir el mundo en tres grupos: los aliados que van a tener que organizarse en función de los intereses directos de acción de los Estados Unidos, los neutros y los y el adversario, que es China, ¿no? principalmente China. Entonces. Él va, lo, lo, que, lo que él quiere es que los aliados se sometan a su política entonces lo que él está haciendo proponiendo es una socialización de prejuicios entonces va a pasar el boleto del costo de la crisis y de la reestructuración de la economía mundial a los aliados hmm. en esto pierden mucho Europa principalmente Japón, Corea del Sur a nosotros que somos En su visión patio trasero, en su visión oficial, porque el secretario de defensa dijo vamos a recuperar nuestro patio, pa nuestro patio. No dijo trasero, claro, no dijo nuestro patio. patio. ¿no? Entonces para nosotros la situación es muy complicada, porque la idea y eso ya lo ha dicho el secretario, lo ha dicho Trump ya lo había dicho antes es eh, disciplinar a la América Latina, ¿no? tenerla más uh, dentro de su control y retirar China del, del, del continente. Bueno, ¿cómo está Brasil? Que era, era la pregunta de Emiliano. Sí. Brasil está totalmente armado para enfrentar esto. Porque ¿cuál es la política de Brasil? El consenso de Washington. Pero lo que, la ironía es que Washington cambió de consenso. Ahora es otro consenso, no es claro. el mismo. Entonces, ironía, porque Lula pide multilateralismo, que fue propuesto por Estados Unidos, pero ahora ya Estados Unidos dijo, no, ahora es otra la política, ya no es más esto. Claro. Entonces, estamos eh, sin, política. sin política, sin instrumentos, porque Brasil... no tiene más capacidad de utilizar la política monetaria, cambiar eh, y fiscal en función de intereses nacionales, porque todo está controlado por el gran capital. Entonces, es una situación realmente compleja. En el cuadro mayor, ¿cuáles son los proyectos históricos que se están jugando aquí? ¿no? La burguesía tiene dos proyectos, uno que está en crisis, agotado, ¿no? En, en descenso, que es el globalismo multilateral. Porque esto era impulsado por los Estados Unidos, que dijeron, no, no queremos más esto. Bueno, ¿y qué, qué es lo que pretenden poner en el lugar? Una especie de anarcocapitalismo eh, unilateral. Eh, ¿Qué es el anarcocapitalismo? Es en realidad el neoliberalismo unilateral. a la potencia décima, mm. a la máxima potencia. Ah. Es el mismo neoliberalismo, pero todavía con menos Estado. Entonces, estos son los dos proyectos que se juegan. Y en estos dos proyectos, ¿quién es el perdedor? Es el trabajador y es el medio ambiente. Porque sí. eh, la, la solución americana, que es pasar el costo para fuera de Estados Unidos, ¿no?, Entonces, de dentro para afuera, del fuerte para el más débil, del gran capital para el pequeño capital, del capital para el trabajo. Bueno, nosotros que estamos en la periferia recibimos un golpe duplo porque estamos para afuera y vamos a tener que so so sobreexplotar todavía más los trabajadores. Entonces, es una situación muy delicada que exige en realidad un proyecto. una alternativa nacional, ¿no? un proyecto que, que ponga la economía popular en primer lugar. Y es este vacío que tiene que ser eh, eh, preenchido, ¿no? que tiene que ser eh, ocupado para, para que no tengamos que escoger entre dos alternativas que son pésimas, claro. que es... Evitar el anarcocapitalismo, compactuar con el neoliberalismo decadente. Eh, Plinio, por lo tanto, lo que dijo Lula sobre este tema, de que Brasil tiene un colchón de reservas para enfrentar cualquier crisis por esta política de Donald Trump, eh, hay que ponerla en este marco de lo que vos estás diciendo. Ah, seguro que sí. no. La, la, el poder que tiene Estados Unidos de controlar la moneda es un poder muy grande, sobre todo en, en economías frágiles como las nuestras. En la crisis del 2008, ahora, más reciente, para agarrar más reciente, en la crisis del COVID, sí. eh, hubo una uga de capital. Pero, ¿cómo combate la, la uga de capital Brasil? No, no necesitó movilizar sus reservas. Porque Estados Unidos dijo, no, no, no hay problema, voy a abrir una línea de crédito total para Brasil. Entonces los que especulan contra el real dicen, bueno, si Estados Unidos está, digamos, eh, manteniendo, garantizando el real, no me voy a meter que voy a pedir plata. Entonces si Estados Unidos dice, bueno, ahora cada uno con lo que tiene, que es lo que te está diciendo, estas reservas brasileñas, que de hecho son muy grandes... Desnecesariamente grandes, absurdamente grandes. Esto es un coste, sí, porque claro. es un dinero, es un recurso que queda parado, que podría estar haciendo habitación popular, salud, educación, pero queda parado como una especie de seguro al capital internacional. Esto ayuda un poco, claro, no quedamos en la situación de Argentina, que cualquier refrío ya Argentina que agarra una neumonía, uh -huh. pero no es suficiente, porque hay una crisis profunda. La única manera de enfrentarla sí. es con una economía, digamos, más vol voltada para adentro. Esto ya ocurrió con América Latina en 29, ¿no? Agarramos, por ejemplo, 29. Dos países, Chile y Cuba, tenían más o menos el mi la misma talla, la misma fuerza económica. Chile va para una política de sustitución de importaciones sí. y de proteccionismo del mercado interno. y sale con una industrialización que fue matada con la entrada de Pinochet. Sí. Bueno, Cuba se convirtió en una hacienda y en un, digamos, prostíbulo de Estados Unidos. Entonces, eh, si viene una crisis grande, si América Latina no tiene un proyecto de cuidar de sus intereses y queda totalmente subordinada a Estados Unidos, la situación nuestra que ya es de neocolonial, se va a profundizar. Claro. Eh, hoy ya no nos da el tiempo, pero eh, sería bueno, en alguna de estas columnas tuyas, tomar un tema que vos allí mencionaste, el tema de la situación de la industria. Hoy la industria está por encima de lo que es la propia economía y el desarrollo de Estados Unidos. Eh, es multinacional, digamos. Eh, tomar ese tema, sobre el tema de la industria, porque por dónde vienen las salidas para nuestros países, ¿no?, eh, ¿Qué tipo de desarrollo industrial podría proponerse para nuestros países en esa situación? Eh, las repercusiones que eso tiene porque Donald Trump aparece como protegiendo la industria de su país y eso hace que los trabajadores eh, digan, bueno, de esa manera vamos a tener más trabajo nosotros y entonces se vuelvan trompistas porque protege la economía de su país. ¿Sería bueno un día de estos tomarlo, el tema como tal? Porque creo que en todos nuestros países, cada uno con su desarrollo, el tema está presente. Ángeles, yo estoy de acuerdo, porque yo creo que estamos, no, tenemos que pautar nuestros temas, que sí. no están siempre en la conyuntura, que la conyuntura es el tema de la burguesía, y nosotros hacemos el contrapunto, la crítica, sí. pero... Yo creo que sí, que es muy importante que empecemos a pautar nuestros pro problemas, nuestras alternativas. Sí, exacto. La crisis, para enfrentar esto que podemos abordar, es una crisis muy profunda. Y en última instancia es el choque entre el, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Sí. Las fuerzas productivas hoy son planetarias, pero la reproducción de la relación capital-trabajo es nacional. Y esta contradicción, que es un y es una contradicción que se está volviendo, digamos, insoluble, lo que, si esto es correcto, coloca en perspectiva un periodo histórico de mucha turbulencia, de turbulencia en exponencial, sí. y es esto, yo creo que sí es, es importante que se converse con la gente, porque es una pauta que no está en la media, no es del cotidiano, pero es la pauta que está... Con, condicionando la lucha de clases en todo el mundo y en América Latina. Sí, es muy bueno y es bueno, además tenemos la, la oportunidad de conversarlo contigo, que Plinio es economista, entonces también desde ese lado nos puede aportar mucho. Por esta semana te agradecemos mucho, Plinio, y quedamos ya para la próxima. Perfecto, yo que agradezco la, la oportunidad de... de hablar com Rádio Centenário. Forte abraço a todos. Igualmente. Abraço. Conteciada ao frevo, um pouco mais xixe baiano e sachado. Mas não cante essa boa bonita, porque ela está com o marido do lar.